Buen día Pepe y a todos los integrantes del informativo Farco. En Córdoba presentan proyecto contra las megafactorías porcinas. En Radio Garabato nos comunicamos con Noela Algañarás legisladora por el frente de izquierda y los trabajadores habló del proyecto de su bloque en la legislatura provincial que busca que se rechace la instalación de este tipo de granjas en la provincia no son granjas porcinas como quien uno conoce no una pequeña granja estamos hablando de mega factorías de cerdos mm. una forma de producción que este, se ha desarrollado muchísimo en china este y en otros lugares que justamente uno de los principales eh, peligros eh, que creo que la sociedad tiene que estar completamente consciente, es que justamente estas mega factorías al concentrar miles y miles y miles de animales, cerdos en este caso particular, generan posibilidades muy altas de contraer virus con potencial pandémico. ¿Sí? Lo hemos visto con la gripe porcina, que de hecho es por eso que China... Quiere trasladar estas multinacionales a otros países del mundo. La instalación de estas granjas porcinas fue rechazada por distintos sectores ambientalistas y de salud el año pasado, cuando la Cancillería Argentina anunció un acuerdo con China para desarrollarlas en nuestro país. Tienen un alto potencial pandémico de zoonosis y demandaría una gran cantidad de soja y maíz, generando un avance de la producción sobre la frontera agropecuaria. Ya, el gobierno de Alberto Fernández, el año pasado, tuvo que retroceder por el repudio popular que, que tuvo uh -huh. y no pudo firmar el, el memorándum con China, pero que siguen los tratamientos permanentemente, que hay una intención bárbara tanto del gobierno como de, de las provincias. La concentración de miles y miles de cerdos, Juntos en un lugar, además de lo que implica el maltrato animal, también tiene muchas consecuencias. No solo el consumo de millones y millones de litros de agua, todo lo que implica la instalación de una factoría enorme que en general se instalan en sectores humildes, en barrios populares, en sectores... Pobres, lamentablemente, Chaco, que es una de las provincias que firmó el acuerdo, la instaló en el norte de la provincia, en lugares es muy humilde la población y justamente son fases que traen muchísimos olores, consecuencias de impacto ambiental. Y el problema fundamental, más grave, para mí, tiene que ver con que estos cerdos consumen muchísima soja y maíz, que implica la ampliación de la frontera agroganadera para aumentar la producción. Desde Radio Garabato, en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, saludamos y abrazamos al Foro Argentino de Radios Comunitarias.